Buenas noches, estamos otra vez después de un receso que tuvimos un poquito, nada más como 15 días. Volvemos de vuelta o con un horario mejor, donde creo que las personas van a estar un poco más atentas, ¿verdad?, a lo que nosotros que queremos decir del cosmos. Nuestro programa Cosmonautas está dedicado a la vida en otros planetas y cómo influye esa vida en nosotros. Es un programa de la vida en el cosmos y el contacto extraterrestre. Muchos de nosotros tenemos contacto con las personas de otros planetas. Unos no se dan cuenta de ello, otros no quieren hablar por temor a ser juzgados. Pero lo que es inevitable es que ya están aquí y vemos las naves con más frecuencia en el cielo y no podemos ocultar este hecho. ¿Cómo ves, Blanca? Bienvenida otra vez. Gracias, Lili. Muy buenas noches a todos. Como lo acabas de comentar, después de un receso forzoso, forzoso así es. <risa> de causas exteriores que, bueno, inevitablemente no lo pudimos este evitar, pero nuevamente estamos aquí en este programa. Gracias, muchas a Dios. gracias por invitarme a este a tu programa y asimismo, como lo acabas de mencionar, como nautas es, somos viajeros. En el tiempo, en esperemos, el tiempo, en el cosmos y espacio. y espacio y todo, el universo y más allá. Pero a ver, Lili, cuéntanos, el programa de hoy va a estar muy, muy interesante. interesante. Sí. Tenemos a dos invitados, el señor Antonio García y Rosalba Pérez Manzano. Rosalba Pérez Manzano. Este, ellos, pues, los conocí... <ríe> también por esto de lo del contacto extraterrestre y, y pues empezó la amistad ya de hace cuántos años dos tres tres, ¿Tres, años, tres ya? años verdad pero a no. ver este cómo has estado Toño pues buenas noches a todos aquí buenas estamos noches. En, en, buenas noches buenas noches en esta entrevista y sí hace como tres años nos conocimos en un congreso que se iba a hacer en Querétaro en Querétaro sí en el de Querétaro y este desde ahí te conocimos llevaste unas pinturas ahí a, <risa> ah sí al porque congreso. soy pintora eh <risa> sí y de ahí siguió la amistad y empezamos aquí en Guadalajara el otro congreso y, sí y, y pues seguimos en el camino en la búsqueda verdad en la búsqueda, en la búsqueda del ser el aprendizaje que nos mandan nuestros hermanos mayores verdad así es este José Luis, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias al respecto de, de este... Que nos ha comentado Lili, que eres una persona contactada, ¿no? Pues tanto como contactada, no. Lo que pasa es que eh, en el transcurso del tiempo, este, yo he estado trabajando con, pues, siempre con... La sanación. Ajá. Y desde chico yo veía cosas, oía cosas, pero yo siempre pensé que, te, que después de eso, porque yo tenía miedo de todo lo que veía y oía, y que yo me dije, como que me puse un bloqueo, y de hasta allá más grande, como que quise retomar todo, y con esto de los contactados y que te van abriendo como una lucecita y una pregunta siempre de que si sí será verdad, que si sí, sí hay extraterrestres, que las naves y cosas así. Y bueno, nosotros sí, le, no sé si conozcan a José Luis Rueda, pero unos 20 años atrás anduvimos en la búsqueda de ovnis, la zona del silencio, pirámides y pues, muchas zonas, ¿no? y haciendo investigación de campo también, pero yo siempre igual ah, con preguntas a lo mejor muy diferentes a las demás porque me gusta más lo que es la sanación y el cómo estamos conectados con el creador. Así oh, <risa> es. Pues, muy bien. Eh, entonces ahí empecé a desviar un poquito la la búsqueda se puede decir, pero se da uno cuenta que todos somos uno. Y así todos es, estamos es. conectados. Sí, así el es. universo está conectado, los planetas están conectados. a nosotros, no. nosotros. Entonces, la manera en que se me han dado las cosas o me han estado regalando las cosas a mí, ha sido un poquito diferente a, a lo normal, se puede decir. Porque, eh, bueno, yo tomé cursos con con doña Ángela García, en cuestión de sanación, estamos en otros cursos de medicina áurica con Julieta Huerta, y aparte estuve tomando cursos de teta Healing y yo Susan? tengo como 20 años estudiando homeopatía, y tengo un proyecto en cuestión de medicina homeopática, pero para hacer una alimentación más natural en nuestro cuerpo. Pero eso, por ejemplo, con la gente que come carne y que no es vegetariano, pues tratar de que lo que coma sea más sano. Uh -huh. Y entonces tengo un proyecto y llevo cinco años trabajando, en, medicando a pollos de engorda, gallinas ponedoras, para que lo que coman sea más, más sano. Más natural. Más natural y más sano. Uh -huh. Que el organismo de lo que te estás comiendo no esté tan dañado uh -huh. y tenga otro otro tipo de... De calidad de, de carne. Y ¿Te de puedo carne? comentar algo? Sí, claro. ¿Todo eso y me dices que no eres contactado? <risa> no, no, no. Digo, con todo respeto hay diferentes tipos de contactos, ah, sí, ¿eh? ah, sí, O sea, es, no hace sí. falta que bajen y vengan no. y te digan. Hay diferentes tipos de contactos. Sí. O sea, Hay personas que se les da, se les atribuye la facilidad de aprender todas ese tipo de, Cosas. ahora sí del todo lo que usted ha estudiado del tipo sí. de varias ramas de medicina, uh -huh. este, porque se, porque ese es el modo el que se le tiene que acercar a usted a muchas personas no se les acerca de otro modo porque no están todavía preparados para el para impacto, uh -huh. Así sí, es. porque sí, es, es un impacto fuerte. Entonces, de igual manera, usted ya lo están preparando. Digo, sí. y para mí, usted sí es una persona contactada, siempre. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa sed y porque usted se está dedicando al camino. Sí, aparte mm. me mandan mucha información. Pero, o sea, ya ves, si sí, eres ¿verdad? contactado. Sí, o sea, como me dice a mí Alejandro González, créetela, créetela, no, eres que, contactado. No, eso que ni qué. Pero sí se me han dado las cosas un poquito diferentes en cuestión de bueno yo entré en Theta Healing Ajá. en cuestión del Teta Healing Entré más que nada por la misma curiosidad de, uh -huh. de del cómo sanar a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y esto hace cuenta que Teta Healing me llamó la atención por porque sabemos que todas las enfermedades están creadas por uno mismo en cuestión mental y las creencias que tenemos. Es un descodificador. Exactamente. Y sabemos los paquetes uh -huh. de información que corren por todos lados Y que ahorita fluyen y nos uh -huh. están atravesando por el cuerpo Pero uh -huh. cada quien tiene diferentes decodificadores Y diferentes de maneras de jalar la uh -huh. señal uh -huh. Entonces a mí, cuando entré a ese curso eh, En las prácticas, haz de cuenta que Teta Healing esa es la manera de curar tu cuerpo y sanar tu alma Y pero, sanar hasta vidas pasadas Ajá. Sí, porque puedes entrar a muchas dimensiones. Ya está vía genética. Sí. También. Exactamente. Uh, me voy a meter. No, sí. Interesante, eh. Sí, interesante. está sí. muy interesante de hecho. por, por eh, quién fue, quién se lo impartió o por quién? A mí me lo impartió Alex de la Vega. Viene ah, de Celaya. Eh. Y este, y ahí entre las prácticas a mí hace cuenta que el Teta Healing normalmente se basa en hacerle una lectura al paciente y ese paciente se sienta enfrente de ti, le toma las manos y entonces empiezas a hacer como un viaje primero a conectarte con la Madre Tierra uh -huh. y después un viaje para conectarte con el Padre Creador de todo lo que es. Entonces, primero en todo, en todo, en todo, primero es pedir permiso a, al ser de la persona que estás uh -huh. enfrente, para que te dé permiso de estar con él, viajar con él y ser testigo de lo que van a ver. Y ya teniendo el permiso, entonces ahora pides permiso al creador de todo lo que es, para que todo dé, pr primero, protección. Sí. Porque todos estos viajes Sabes que te puedes encontrar Muchas cosas, entidades negativas Oscuras y muchas cosas sí, que te sí, puedes encontrar sí. Que pueden meterse y estarte dando Lata en, en lo que tú quieres hacer de luz Entonces siempre pides Protección a tus ángeles Guardianes, a tus maestros Al Padre de Dios Para que en este viaje Que se va a hacer Este, esté el presente Y, y nadie te interrumpa ni te moleste ¿eh? Igual Él, Al momento en que te conectas con él, él te da, si se le puede llamar, no es por ser egolotra ni nada de esto, pero te da una especie de poder uh -huh. para que si te encuentras con alguna entidad que esté dando lata o esté metida en un cuerpo que, que nada más lo esté molestando, puedas retirarlo en nombre del Padre. Uh -huh. y puedas hacer esa sanación también por ese lado uh -huh. entonces en es esta, una especie de meditación es una meditación profunda profunda porque llegas a un por eso se llama teta healing uh -huh. porque entras al estado teta uh -huh. nosotros sabemos que nuestro cerebro se maneja en alfa beta, beta gamma delta uh -huh. teta uh -huh. uh -huh. y el delta el teta Haz de cuenta que es entrar a un nivel de conciencia en el que estás dormido, pero no estás dormido. Todavía no. estás consciente y entras al inconsciente al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, al entrar en ese estado de conciencia, te conectas con el Padre Dios en el séptimo plano y Oy. pides a Él que intervenga para hacer algunas modificaciones en las creencias que tú Mentalmente te estás haciendo y te estás dañando en tu cuerpo y en tu alma. Que venimos arrastrando hasta de patrones. De, de patrones anteriores, exactamente. Eh, Tanto eh, vidas pasadas. De, vidas pasadas. de... Eh, Entonces, eh, eh, con esta terapia de Theta Healing, Ajá. normalmente es así, tú eres como una especie de medium y el paciente se deja en, que tú entres en él y lo puedas escanear, ver, hacer preguntas, ver qué trae, dónde, dónde trae algún detalle, problema genéticamente, en el ADN, mm -hmm. igual... Eh, eh, tratar de hablar con sus ángeles Con sus guardianes sus Con sus guías Con su ser espiritual uh -huh. Para de esa manera Entrar a lo más profundo De, de su problema Hacer un cambio En nombre de Dios eh, De esa creencia E instalar otra creencia Que sea lo bueno Aparte de diferente A la que ella trae instalada que sea algo beneficioso porque siempre se dice en se le dice que sea para su más grande bien uh -huh. porque se puede pedir lo que tú quieras y se te concede uh -huh. pero si no lo pides adecuadamente y si lo pides nada más por ambición o por lo que sea a lo mejor se te va a dar o se te va a dar pero no es para tu más grande bien y en lugar de ayudarte te estoy amolando sí, pero Entonces, uh -huh. es muy importante siempre pedirlo Ser sincero. Que sea de la más grande manera y para su más grande bien. Uh -huh. Y de esa manera se le va a conceder algo que realmente va a ser beneficioso para sí. él y, y se va a conceder. ¿Y tú sí. das esas terapias? Sí. Ah, sí. sí. Ah, yo quiero. <risa> <risa> no, es, es algo asombroso, asombroso. Sí, pues estoy es una escuchando. Cosa que, o sea. que se queda así como que ni yo me la creía. Sí. Entré al curso porque yo ya había tenido una terapia con una persona conocida Y, y nos hizo un escáner y, y vi algunas cosillas por ahí Me interesó y después de que supe del curso dije pues lo voy a tomar Pero el asunto es que aquí a mí se me dio muy diferente Cuando yo tomé el primer curso que fue el básico Este, nos ponen a practicar con los compañeros a ver a su guía, al espíritu, a ver su ADN, corregir donde se ve alguna falla, y es, este activarlo. Uh -huh. Y de igual manera ver este a su niño interior, ver qué patrón se puede cambiar, cambiar creencias. Y eso es tomado de la mano con aquellos, pero la verdad es que yo en ese curso Trataba yo de visualizar y estaba conectado con el creador, pero yo lo único que alcanzaba a visualizar eran puras luces y colores, nunca había un ángel ni a sus guías ni... y todos los demás cuando practicaban conmigo y con los demás, no, no decían cada cosa tan asombrosa. Y decías, ¡ay, si ¿sí lo estarán viendo! Yo me lo preguntaba, nada más están echando puro choro, ¿no? Ajá, ajá. Y porque yo no veía nada de eso. yo no me decía, pues yo veo esto. Y yo siempre le decía la verdad, ¿no? Yo nada más veo colores y veo que baja este rayo y que la luz y... Que, pero no sé ni quién es ni ajá. qué hacen aquí. Pero pues algo, algo tiene que ver, ¿no? Ahí te va una buena intención, la mando al universo y a nuestro Padre Creador y vemos a ver qué pasa. Pues la verdad es que pasaba, ah, mira. <risa> o sea, yo lo mandaba y no sabía ni de qué onda, pero yo decía, pues ahí te lo encargo y tú sabrás, no y pues gracias a Dios pasaba, pero yo de ese curso, me salí medio frustrado, la verdad, y se lo dije a mi instructor, le dije, oye, pues es que yo no alcancé a visualizar como todos los compañeros, yo nada más lo que alcanzo a ver son luces y colores. Me dijo, déjate fluir, no estés pensando, tú nada más déjate, manda la intención. Le digo, no, pues eso sí lo hago. Dice, ¿y qué? No, pues la verdad es que sí hay resultados. Le digo, pero yo quiero ver, yo quiero ver. <risa> Como todo verdad sí, yo ver. quiero ver primero. No, dice, sí, yo Tomás, quiero sí. Ver, yo quiero ser testigo. Dice, no, cálmate. Tú tranquilo, déjate fluir. Pero por ahí dicen, dichoso aquel que cree sin haber, sin haber visto". Ah, no, no, no, no ay, yo no ay, estoy, no, con, no. yo no comulgo con esa frase, no. El acuérdense también que es esencia y Santa. somos esencia. Ah, sí, sí. sí, eso sí. Ey, y ahorita ay. te voy a platicar cómo empezó todo el relajo. Entonces, así me quedé, fue un domingo, toda la noche me la pasé intranquilo, porque, bueno, también llevé una reconexión que se le llama, no sé si han oído de la reconexión también, pero, bueno, me hicieron un trabajo de reconexión, si que solo platicamos porque también es extenso. ¿no? Ah, pues para otro programa. <risa> y, este, bueno, ahí tuve ese trabajo de reconexión, ya había llevado, se hacen en dos sesiones, yo ya había llevado la primera, Pero a fin de cuentas me hizo otra vez la primera y me hizo la segunda. Se hacen en, en diferente día. Primero un día y luego después el otro. Ese día me quedé yo también así bien intranquilo. No sabía, me frustré. ¿Cómo es posible que no pueda haber? Yo me decía. Pero me acordé de, no sé si conocen a Susan Powell. Sí, sí, es. es una sanadora Estuvo también. en las conferencias no en sí. Las sí, conferencias Y es una sanadora Que viene de España Vino a dar unos cursos hace dos años Y yo estaba con mi creencia De que estaba yo bloqueado Entonces En ese curso que tomábamos con ella También fue mi esposa lo Y en estén. ese curso este, Lo primero que ella te dice Y me sacó primero de onda Te dice Yo no vengo a enseñarles nada Solo vengo a que recuerden todo lo que ya saben. Ándale. Exacto. Sopas. Así es. Y tú, Así ¿cómo es? si no, no puedo ver? No, Pero sabemos ¿eh? que lo traemos. Ese, eh, eh, sí, sí. ese, ese nada más sí, pedacito. Sí, exactamente. Que queda, o sea, dije, cierto. Sí. o sea, venimos a recordar Ajá. y por eso hay una controversia con lo del dharma karma y bueno cosas eh. así, ¿no? que también es otro temor es otro temota. otro <risa> no. que a mí me gusta y también puedo entrar en debate. Sí, Yo les puedo mencionar sí, sí, lo que es sí. el karma. Hay un gran pleito con el pleito, karma y con el tetajelín. Es que a mí me dicen sí. no existe el karma. No, espérame. Es un relajo. Sí hay cosas que debemos de pagar pero que debemos de aprender, sí, eh. el tetajelin para mí es como cambios de actitudes, sí. cambiar creencias, cambiar creencias, creencias. por ejemplo, tu, tu es un ejemplo, uh -huh. si a mí me dicen, fíjate que de aquí a la esquina vas a pasar por un hoyo y te uh -huh. vas a caer, sí. pero si yo no cambio mi creencia, yo ya estoy pensando Que me, que me voy a caer y me va a doler Bastante a Ya estoy llorando antes de que, sí. de, de, A lo mejor me caigo me voy a asustar Y va a ser el fin del mundo uh -huh. Y el Tetagelin lo único que para mí sí. Mi forma de pensar es la siguiente sí. Que digo, lo voy a cambiar Modificar, uh -huh. para cuando llegue Yo a ese hoyo, a lo mejor me caigo Y a lo mejor nomás me tropiezo Y me sacudo y me levanto Pero ya cambié tu La creencia. creencia Inclusive no te vas Ajá. a caer Porque tú misma estás pensando que te vas no, a No, pero caer, volvemos a lo que yo te estaba no comentando. Sí no. puede caerse, pero ¿de qué manera? Aprender. ¿Sí? El aprender. Necesariamente, nece o sea, es necesario aprender. Ah, no es okay, ni qué. O sea, no podemos estarnos saltando y modificando. Ay, voy a pa pasarme todas las lecciones. No es ah, cierto. no, no, no te las pasas. No podemos. ¿No? A lo único que podemos hacer es a, por ejemplo, a lo que vuelvo a referirme, ¿no? Uh -huh. Es cambiar la actitud, porque Tetagelin es una creencia. Es una creencia. Es una ¿sí? creencia. Exacto. Si teníamos la creencia, por ejemplo, es un ejemplo como otra vez, si voy a pasar por el hoyo uh -huh. y me dicen, no, es que ese hoyo es nomás solamente para, para hombres. Uh -huh. Tú como mujer no puedes pasar ahí. Porque sí. yo tengo esa creencia de que no puedo pasar por ahí. Te la instalan. Me la instalaron. Uh -huh. Pero forzosamente tengo que pasar por ahí. Uh -huh. Pero, y, y si no me cambio esa creencia, al momento de que yo caiga este hoyo, me voy a reprimir y voy a decir, ¿por qué? Si Te yo no, mal. no era para mí. Y, ah, y voy a hacer toda esa atribución. <risa> sí, sí. Sí, y te va, cierto, te va a perjudicar en tu salud. Exa ah, Exactamente. Sí, Todo va dirigido acabas, a tu salud. Así, tú lo acabas de decir. Sí, así sí. es. Cuando tú cambias tu creencia y tú dices, bueno, ¿y por qué no? O sea, le puede pasar a un hombre y me puede pasar a mí como sí, mujer. Sí, Y si, y si puedo, y si paso por ese hoyo Y si me de caer, pues me levanto No paso nada uh -huh. Pero ya cambié esa creencia Pero inclusive puedes instalar uh -huh. No me voy a caer Y, sí, y no te caes O oh, incluso no voy a encontrar crees. el hoyo Pues para qué lo quiero Pero es una manera <risa> de <risa> volver otra <risa> vez A lo que estamos sí, o sea es. Hay lecciones de vida Que, que no tenemos no que, que vivirla Entonces sí. mucha gente está peleada Y me dice, es que tú puedes es cambiar el karma no es cierto además Hay el cosas... karma está mal está mira, mal lo mira. podemos digerir no o podemos hacerlo mal el karma leve. es bello sí. porque es una, cierta forma. es una manera de aprender sí, sí. pero también pero... se ha satanizado el, term... eh, el término eso, karma se ha satanizado castigo. más no. bien sí, Es tu sí, castigo sí. y te vas a aguantar como a esto cruz y ahí te la llevas no. no para bueno, mi karma, para karma es yo algo que he mencionado en mi libro dice karma es lo que yo debo de aprender Así es, es sí, aprendizaje pero vamos a y diciendo el todo es aprendizaje en la bellas. vida pero de qué actitud ese es el tetajeling teta con qué actitudes voy Ahí a ir porque a, manera... a lo mejor traigo patrones de, de mis abuelos, bisabuelos Exacto. De que a lo mejor yo nunca voy a ser exitosa no. O que nunca voy a ser o no, no, no, una persona abundante Porque, porque lo tengo de mis abuelos, bisabuelos lo que ya traes, O vidas pasadas sí, sí. O pero Lo aquí, amamantaste Exactamente, pero, pero fíjate, exactamente. Ahí, te va la, ahí te va cómo se trabaja Y no es tanto es lo, A donde yo iba Es la manera en como se a mí se dio Que se puede decir es una como rama del tetahilin, pero fue me, se me desvió toda la rama y se da de diferente manera. Hay maneras, no sé si tú has oído de las constelaciones familiares. Sí, ah, sí okay. eh. es pues, pues aquí con esto, yo todavía le llamo tetahilin, aunque es una desviación que a mí se me dio muy diferente. Uh -huh. Se puede trabajar como si fueran constelaciones familiares y viajar a otra dimensión atraer a los seres o a las personas con las que quieres hacer tu sí constelación tu, tu constelación y en esta dimensión en otro plano lo puedes arreglar hacer, arreglar y con las personas ¿sí? con las ah, personas ah, ya, más de frente ok gracias entonces puedes arreglar esa como tipo de constelación si gusta vuelve a repetir lo último okay. para que te, te se después. puede como quitar los padrón patrones que el tetragelín lo podemos o sea ahora sí podemos utilizarlo como constelaciones familiares se puede utilizar como una constelación ah, en el cual te vas al séptimo plano sí. le pides permiso a nuestro padre de dios Ajá. a que venga por ejemplo si es una familiar Ajá. le pides permiso estén vivos o muertos Ajá. puede ser de, de los dos oh. sí. y le pides al padre de dios que si le da padre y permiso, madre Sí, Padre madre, y Madre. Sí, el creador de todo lo que es. Uh -huh. Se le pide que si le da permiso de que se hagan presentes uh -huh. las personas que quieres que estén en esa constelación, uh -huh. pues se da. Te lo admite, te lo concede y en un plano de otra dimensión se presenta, por ejemplo, a tu papá, tu mamá, tu abuelo. Si en algún tiempo, fíjate, si en algún tiempo que dicen en tu vida pasada tuviste problemas con una persona que te violó, Ajá. lo atraes, lo trabajas en ese plano se confronta, se platica, se arma toda la luz Ajá. y bueno se pide un rayo violeta que a se instala y transforma, modifica ese patrón y se perdona, se da el abrazo de luz, se perdonan entre las que tienen el conflicto y llegan a una, interesante, a una eh? situación muy hermosa, muy interesante. Yo, a, a lo que, cuando iba con la introducción, nos di cuenta que a mí se me dio de esa manera. Ajá. Yo quería ver, yo quería ver, yo quería ver. Y un día me llegó, bueno, después de la frustración que les platicaba, uh -huh. pues sin querer. Al otro día en la mañana me llega un paciente que no estaba citado, ni lo sabía, ni, no sabía de él, ¿no? Y llegó y, y yo pensé que venía por homeopatía, porque también soy homeopata. Uh -huh. Y o quiropráctico también, dije, pues a lo mejor, porque traía un tic bien marcado del hombro y el tórax. Y le digo, bueno, ¿y qué, qué, qué quieres que haga yo? yo? pues yo dije, pues gotitas de homeopatía, ¿cómo le saco este problema? No? Y dije, y con masaje, pues tampoco creo sacarlo, pero lo que sí voy a tratar de es relajarlo un poquito, su masaje, y vemos a ver qué podemos hacer. Bueno, para no hacerlo muy largo, ya se, lo tendí en un tapete, le hice lo que normalmente hago, pero siempre me había llamado la curiosidad a mí de que siempre al, a unos pacientes cuando yo les tocaba la frente, eh, entraban como un entrado de tranquilidad y paz y se quedaban hasta dormidos ahí en el tapete. Y, y me quedé con eso y bueno, dije, me voy a dejar fluir. Y de repente se me ocurrió, en lugar de ponerle la mano en la frente, se la puse en la coronilla y dije, a ver, vamos a hacer esto. Lo fui con los pasos de Tecafiling, -te lo conecté primero con la Madre Tierra y luego nos fuimos al séptimo plano. Y como yo todavía no visualizaba, entonces dije, ¿cómo voy a saber dónde andamos? <risa> ¿Eh? Entonces, <risa> yo he sido muy analítico. Entonces le dije, entonces empecé a decir, pues, pero él me lo va a decir. <risa> entonces empecé a preguntarle a él, oye, ¿dónde, ¿dónde estamos? No, pues es un lugar con mucha luz, hay mucha energía, ¿y Órale. cómo te sientes? No, pues una tranquilidad asombrosa, una, mucha paz. Dije, pues creo que estamos bien. Yo, pues, y así y dije, ya llegamos, ¿Cómo? ¿verdad? Sí, estamos ya llegamos donde a donde, ir, estamos, estamos donde queremos estar. Y okay. yo dije, bueno, voy a tratar de ver a qué se debe uh -huh. su TIC y por qué. Irme al origen, ¿no? Hey. Entonces les empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo te sientes? No, pues mucha paz, mucha tranquilidad, mucha luz. Y de repente empieza a llorar el muchacho este. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Uh -huh. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Dice, porque estoy viendo a mi Padre Dios. Y yo me ah. quedé. Me quedé pensando. Ah, este me está cuenteando. Yo todavía pensando y dudando. Yo no veo ¿no? nada. Y dudando. Y dije, a ver, ¿qué está haciendo? No, ya me empezó a dar detalles. Me dice, está sentado. ¿Y qué más? No, pues trae mi esfera, porque en el ni no se maneja. Uh -huh. Trae mi esfera. ¿Y qué hace con tu esfera? No, pues la está limpiando en sus manos. Y le digo, ¿y por qué lloras? Dice, porque yo no soy digno de estar aquí y he sido muy malo con él. Oh. Dije, bueno, pues si estás aquí y él te dio permiso de estar aquí. Entonces, habla con él, dile lo que sientes, muéstrale tu arrepentimiento... Y igual trata de que vas a modificar lo que estás haciendo en tu vida Y ver qué solución puedes tener en, en, en el transcurso de tu vida Y cómo te cómo te va a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Y bueno, le digo, puedes platicar con él Si quieres decirlo en voz alta o que yo no me entera No hay problema, es, es cosa personal, ¿no? Entonces no quiso de hablar Pero sí lo dejé unos minutos ahí. Mi esposa dice que la habitación se puso calientísima ahí de pura energía. ¿Sí? Y yo estaba sudando ahí con la mano en su cabeza y oyendo y viendo cómo se comportaba. Todo el tiempo que estuvo acostado, no, el tic, te das de cuenta que no está No apareció. Nunca apareció. Entonces ya le digo, cuando esté listo, me dices si nos regresamos. Y a me dice, pues tengo un mensaje para ti. Y dije, bueno, pues dímelo. Dice, dice mi Padre de Dios que todo lo que hagas y las sanaciones que hagas sean siempre en su nombre. Le dije, ah, pues eso ya lo sabe, que siempre ha sido así y que yo siempre he estado agarrado de él y, y que trabajo siempre con él. Dice, sí, pero quiere que vayas con un vecino que tiene cáncer y que lo visites. Le dije, ah, pues dile que no hay problema, que, que está bien, que sí voy a ir a verlo. Bueno, pasó, empezamos a hacer la, el bajón. Ya lo bajé del séptimo plano Regresamos Y yo todavía con la curiosidad De que a ver qué pasó aquí no uh -huh. Y ya que regresamos le dije ¿Te acuerdas de todo lo que viste Y todo lo que estabas diciendo? Dice, sí Estoy consciente ah. de todo lo que pasó, no estaba dormido, ah, pues oí sí. todo, vi todo de y teta. me acuerdo de todo. Uh -huh. Dije, ok, esto no es una Ay. regresión, no es hipnotismo y, y realmente nos fuimos a otro plano. Entonces, de todos modos, yo así con la cabecita entre que sí y será y no será. Después fui a visitar al paciente que me dijo que fuera a ver y sí, ya estaba en fase terminal. Oh. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Quiso que viniera a verlo. Entonces ya me conecté, le dije al paciente, le dije, oye, pues está esto así, así. Me dijeron que viniera a verte y si quieres podemos conectarte con nuestro Padre Dios y vemos a ver qué te dice y vemos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues así, así lo hicimos. Eh, lo volví a guiar con el pase y dije, a ver si vuelve a suceder. Y pues paz, que le digo, llegamos igual, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Yo para ir identificando en qué nivel estábamos, ¿no? Uh -huh. Ya que identifiqué el nivel y la zona, empecé a decir, a ver, busca, observa, dale una vuelta. Y ya me empezó a decir, ya me empezó a decir igual que estaba hablando con, el, con nuestro Padre de Dios. Y ya le digo, bueno, pues si estás con Él, platica con Él. Y este, si lo que quieres es sanar, pues pídele tu sanación y vamos, pues él es el que sabe, ¿no? Y bueno, los dejé un ratito y ya después igual eh, regresamos, platicamos y igual le dijo ¿te acuerdas de todo? Y me dice, sí, y también igual lloró un ratito y se puso a uh -huh. platicar y ya me platicó todo lo que había platicado con él y que Dios le había dicho que sí iba a sanar. Y yo me quedé con la idea de que iba a sanar, que Dios se lo había dicho. Uh -huh. Y yo me fui con la creencia y la seguridad de que así iba a ser. A los dos, tres días fuimos a visitarlo, le ayudé al cambio de cama, lo cargué como si fuera un bebé en mis brazos porque ya estaba el puro hueso. Uh -huh. Y mientras cambiaba en su cama, estuve platicando un rato con él, lo volví a conectar, volvió a hablar con Dios, estuvo muy a gusto y se ponía con una tranquilidad muy bonita. Pero en esa semana nos avisaron que ya estaba muy mal y cuando fui a verlo todavía estuvimos platicando con él y estuvimos en su rato de... Agonía. ¿De qué? Agonía. ¿De agonía? Uh -huh. Y bueno, ahí murió. Entonces oh. yo me quedé. ¿Qué pasó? Pero, pero me dijiste que iba a sanar. ¿Qué pasó claro, aquí? Eh. Pero de su cuerpo. Ajá, exactamente. Ah. Entonces yo me quedé. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí? No lo entendía yo mentalmente. Uh -huh. ¿Qué es lo que había pasado? Como pero, humanos que somos, así no como manos entendemos. Como humanos que no. somos, no entendemos. Y después de... me llegó... La confirmación de que el sanar no quiere decir que sanes físicamente, sino puedes sanar también en tu alma. Ay, que que lo, iba, lo iba a quitar prontamente de su dolor para sanarlo. Exactamente. Exactamente. Es que el, como la sanación pues, es de varios tipos. Así mero. Uh -huh. y, y así, entonces fui entendiendo y, y cada vez me presentaba una confirmación de lo que estaba pasando y si era uh -huh. cierto o no era cierto, porque yo todavía dudaba si realmente nos conectábamos en otras dimensiones uh -huh. y si lo que estábamos viviendo en esa dimensión fuera cierto o era puro cuento o pura alucinación, ¿no? Entonces, entre lo que yo pedía era eso, era confirmar que lo que había pasado era cierto. Entonces un día se me ocurrió porque otra muchacha que tenía un hermano que enfermo de cáncer también Pero él estaba en México y nosotros aquí en Guadalajara Y le digo, ¿cómo ves? Tratamos de hacer un trabajo así Le expliqué todo el procedimiento y de qué se trataba Y dice, pero mi hermano todavía no se mueve ni nada Y él está en México Le digo, pero podemos conectarnos con él que está en México Y nosotros aquí y estar trabajando y pl platicando con él Eh, pues suena increíble, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hicimos otra vez el pase Lo conecté, puse la mano, hicimos todo el procedimiento Y pedimos a nuestro Padre de Dios que si nos daba permiso de que se presentara Pues cuando menos nos dimos cuenta ya estaba presente él aquí Y bueno, entre en la plática, le preguntó que si él quería que sanarse o que quería Y dijo que no, que él ya quería morir que él ya no quería estar aquí, que ya quería morirse y que ya quería irse con el Padre. Entonces, entre el trabajo yo dije, bueno, platiquen ustedes, vean lo que tenían que ver y la curiosidad o lo que tú querías hablar con él, platícalo y después me dices, bueno, platicaron, estuvieron y después le digo, pues no sé si quieres, y le enseño el camino de luz para que cuando ya tenga que irse, Se vaya por ahí y acepta el camino para llegar a nuestro Padre Dios. Y me dijo, está bien. Entonces, en lo que yo estaba platicando con ella, yo me quedé todavía con otras preguntas. Dije, ¿estará con él? ¿No estará con él? ¿O qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, empecé a lanzar preguntas y me dice, pues mi hermano dice esto y te está contestando. Y dije, ah, caray, tu hermano me está viendo... Dice, pues yo no te veo aquí, pero sí te siento y mi hermano sí te ve, porque él cada vez que habla te voltea a ver y te contesta y me dice lo que te tenga que decir. Dije, ah, qué padre. <risa> Dije, bueno, ya otra confirmación. Dije, aunque yo estoy aquí físicamente, estoy conectado con ella y con él. Pero aunque yo no los vea, ellos sí me perciben, me oyen y me contestan. O sea, estamos los tres en Ajá. ese plano. Dije, bueno, entonces dile a tu hermano que ahora le voy a enseñar el camino y que va a ir viendo en una luz y que en esa luz la puede ir siguiendo para que sepa cuando se vaya a morir Ajá. a dónde debe de dirigirse y que ahí nuestro Padre Dios lo está esperando. Entonces lo seguí guiando, le dije como fuera el, el hermano a, a seguirme Y ya la único que me dijo la muchacha Que su hermano alcanzó a visualizar lo que había del otro lado Y que era algo muy hermoso Que había como jardines y una tranquilidad y una paz asombrosa Entonces estuvimos platicando sobre eso con su hermano Se regresó y me dice, ya se va mi hermano Yo le dije, ¿para dónde? ¿Se va a la luz o se va para México? Ya ¿no? <risa> que me, me dice, no, se fue a México. Dije, ah, entonces todavía no se muere. Dije, ok. Dije, bueno, ya hicimos el regrese, lo regresamos, estuvimos otra vez, nos enjuagamos, lavamos y todo un procedimiento para no traerse nada tampoco de allá. Oh, sí. y, este, y ya cuando regresamos y le volví a preguntar, ¿estás consciente de todo lo que se pasó aquí? Y estaba su esposo también, su esposo estaba así con el ojo bien cuadrado, no la podía creer de todo lo que había dicho y hablado con su hermano y, y estando en vivo él, estando en lo que a mí se me hace bien asombroso, en otra dimensión, otro tiempo, otro espacio, otra otra manera de ver las cosas y todos todos reunidos ahí mismo, entonces me quedé yo con la duda. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Hablamos con el de México o fue pura...? Todavía, uy, sí, todavía dudas, sí, todavía dudas, no? hay que hacerle el detalle. Sí. No, no, no, no. asombroso, asombroso después a la que a, a, a esculcar atrás a ver qué es aquello que todavía no. Está tremendo, está sí. tremendo. Es como le digo, a, abres una puerta y te asomas y, y ves para allá, y ves para allá, y ves todo un universo y todo lo que abarca todo esto y todo lo que se puede hacer, que yo estoy asombrado, asombrado, asombrado. asombrado. Y Entonces agradecido a, a la vez. Sí, no sé, y exactamente. No, o sea, sí, estoy muy agradecido. Eso sí, sí Pero le, todavía sí, No, fíjate, <risa> le dije a ella Bueno, ahora Santo que vayas vas? a México <risa> <No>. <risa> <risa> <risa> <risa> Ahora que vayas a México Le preguntas a tu hermano si se acuerda De todo esto que vivimos ahorita aquí Y bueno, se fue Anduvo allá, su hermano falleció Ya regresó Y yo la dejé un tiempecito a que Pues se tranquilizara y todo mm. Y un día le pregunto Oye, ¿viste a tu hermano y qué te dijo? Le preguntaste lo que quedamos Me dice, pues mira, mi hermano cuando ya llegué estaba muy mal, ya no me reconocía, a veces sí, a veces no, ya no podíamos platicar, ya no sabía ni quién era yo, uh -huh. digo, uy, qué lástima, ya no pudimos saber realmente qué pasó aquí, dice, pero <risa> <risa> <risa> mi hermana que es la que lo cuidaba, lo bañaba, lo atendía y todo... Cuando yo le empecé a decir a ella que había hablado con mi hermano acá en Guadalajara y que le había dicho y que me había contado, me dice, mi hermano me contó todo lo que me estás diciendo. Él me dijo todo, todo, todo, todo lo que me estás diciendo. Y me lo contó y me lo dijo así como me lo estás diciendo. Decía. La verdad es que sí estuvo ahí, y sí lo vivieron, y quedó muy en paz. <risa> sí, <risa> dije, qué bueno. Dije, ¿qué más confirmación Ay, quiero? Okay. ¿Y ¿Sapareció? todavía sigue sin ver? ¿Eh? No, no, fíjate que poco a poco he estado visualizando un poquito más, ¿Ya? pero ya no me preocupa porque ah, okay. al principio me sentía frustrado porque decía, pero después me di cuenta que al revés, tengo que estar uh -huh. agradecido sí. y, y sentirme bendecido sí. porque normalmente hay gente que va con un medium uh -huh. y le dice, pues dice el espíritu que te <risa> diga esto y que yo lo vi y que lo tienes aquí al lado y, que, y les puede formar un choro bien grande y el otro no sabe si es cierto o no es cierto, Así es. y acá con, con esto, aunque yo no lo vea el paciente sí lo ve, sí lo habla, sí lo vive, sí lo entiende, lo puede modificar. Hay maneras de cambiar patrones ya genéticos de, sí. de mucho atrás. Líos Hay maneras de, de cerrar ese círculo y hacer una transformación. Ajá. Y, y no, yo, lo ha, lo, yo no lo hago, pero el permiso y soy como una especie de, uh -huh. ¿cómo se puede decir? Pues un sí, medio... Pero, pero no medium ti, Pero no medium, sino más bien Los conecto a sí. que ellos Lo vean, lo vivan Lo sientan uh -huh. Y no haya de que, él me indujo Y me estuvo diciendo que fuera Yo sí. lo hiciera, yo lo viera Yo los dejo que ellos lo practiquen, lo vean y y lo, y lo que quieran hacer, lo hagan. Uh -huh. Entonces, ahí no hay de que yo les esté induciendo telepáticamente o, uh -huh. o con hipnosis o así para, para hacerles un cambio, uh -huh. sino más bien que ellos lo vivan. Entonces, yo digo, ¿qué más se puede pedir? Sin que tenga la desconfianza de que será cierto lo que me está diciendo yo Ajá. Sino que ellos mismos lo están viviendo Y así como me lo platican, dice parece que estás en una sala de cine Y estás viendo todo, todo, cómo viene, cómo se va, cómo lo hablas Y aparte sientes la energía de, de sus seres de sus Porque también se conectan con su niño interior Y platican, y lo chiquean, y lo abrazan, y su energía, todo eso también lo pueden hacer. Y, uh -huh. y en cuestiones también de, de uh -huh. entidades que a veces traen por dentro y no sé, y ahí las traen y, igual. Se las ven y las pueden sacar. y Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer con esto, con la ayuda de nuestro Padre Dios. Tengo otra otra pregunta, escuché y tengo la curiosidad, sí. la medicina áurica. Sí. Este, no sé si tu esposa nos puede orientar un poco sobre lo que es medicina áurica. A ver. Híjole, me la pones muy difícil, pero estamos estudiando, somos paci somos, este, alumnos de uh -huh. medicina áurica y es algo muy interesante, algo realmente el estudio del aura. El, por medio del estudio de aura no es nada más que ves esa aireola alrededor de ti Ajá. o que la gente te dice muchas cosas de se habla mucho de eso pero en realidad son cosas que te tienes que meter a ver todos los no es nada más el aura, todo lo que conlleva los chakras, todo lo que va haciendo cada uno el trabajo de cada chakra todo lo que viene en tu salud lo que te ayuda lo que te perjudica, cómo nos conectamos entre sí, cómo nos podemos contaminar, qué tantos seres traemos o no llamemos seres malos, sino a lo mejor virus, a lo mejor parásitos, a lo mejor muchas cosas que nos pueden enfermar hasta los mismos pensamientos que entran dentro de esa aura. Entonces es toda una complejidad, pero algo muy maravilloso Como decía aquí Antonio, vas este descubriendo cada vez más puertas y enfocadas a la salud. Entonces, si tuvieras la gente, como hay mucho charlatán, la gente no relaciona una cosa con la otra. Y si vamos viendo, hay mucha, mucha relación. Como dicen, nada es casualidad. Sí, es, y entonces, es casualidad. Lo estoy viendo, nada, nada es, casualidad. es casualidad. Entonces, todo lo que se te va presentando... Hay que saberlo asimilar y lo que te sirve, pues agarrarlo y lo que no, desecharlo. Exacto. Pero todo esto de, de lo que estamos estudiando es interesante por eso, porque hay que saber cómo limpiar los chakras, cómo estar en paz contigo mismo, cómo las emociones perjudican a toda tu aura cómo puedes perjudicar hasta tu pensamiento para la gente, contaminarlo, nada más con el puro pensamiento puedes lanzar muchísimas cosas, Ay, sí. entonces es interesantísimo, me gustaría mucho que algún día estuvieran estos micrófonos nuestra maestra Claro, muy, la vamos a invitar, sí, hay que programarla. Interesante, muy interesante, ella les a, abrirá más el panorama de todo esto, pero yo como alumna estoy sorprendida de todo, aparte de toda la experiencia que hemos vivido juntos, de tantas cosas, este, tenemos unas grandes maestras, como también la maestra Ajá. Ángela García y también está Susan Power y y pues Dios primeramente verdad pero uh -huh. volvemos a, a los karmas o a eh, las Angela, vidas pasadas que es lo que ella eh, también cura trabaja. a través de los chakras y pero pero es, ella es más espiritual pero este ella desde de toda la vida ha curado ella es la reencarnación de, de, de Pachita de No, ah, de, de, de Pachita, Pachita, no, como, de Cuauhtemo, De Cuauhtémoc, también cura con pero también sí, sí. le dejó el don Pachita, si has oído hablar ah, de, Pachita. Ah, ah, de Pachita. No, no Pachita. Pachita. Una sanadora muy famosa. Ah, una sanadora también. Ah, okay. Y okay, este, ah. también es muy buena, pero volvemos a lo mismo, nada es casualidad, entonces todo se ha ido presentando así conforme... Te metes a estas ondas y cuando no sí, por escalas, un lado y te va llegando abierto. todo. Así es. Sí, todo y te, te vas relacionando con personas que están en el mismo canal. Sí. Sí. Pero fíjate que todo, todo tiene un principio. Sí. Y hace años, cuando yo oía esto, que decían, ay, es que te pueden ver y que te pueden decir, y dije, estos sí están, pero si sí bien fumados. <risa> sí. Pues o yo sea, todavía no lo creo, no, En esos no. años tú lo decías, pero conforme te vas metiendo y te vas conociendo a gente, que, sí. que por supuesto que también Esa hay gente muy charlatana, sí, claro. pero cuando ya lo has vivido en carne propia las cosas y cuando te das cuenta de que lo que te decían o lo que... Es una realidad muy grande y te vas acercando más al creador, porque para mí todos tenemos la, la creencia de un creador, la religión, no estoy hablando de religión, simplemente sí. de un creador. Entonces, ese creador, esa esencia que es el creador, nosotros podemos hacer mucho con esa esencia porque somos parte de esa esencia. Es. Claro. Y el amor es el que, el que destruye todo lo malo. Entonces, en esta situación, el amor, el, el perdón, también en esto de medicina áurica mm. también te enseñan, el perdonar, el sana muchas cosas, repercute todo en tu salud, quieras o no quieras. Es muy interesante, muy interesante y se te abren muchas cosas, pero a la vez es lo mismo. Bueno, pues estuvo muy interesante la plática de hoy este, uh -huh. y esperamos que no sea la única vez. Quiero volverlos a invitar y seguir platicando de cosas, ¿verdad? De uh -huh. referente a la salud y todo esto. Uh -huh. ¿verdad? Este, a tu maestra hay que hablarle para, sí, pues, sería ojalá para, para que tuviera un, tenerla aquí que sí, nos ojalá que tuviera más espacio, a profundidad ojalá, ojalá y sí mm. este eh, voy a dar un comercial que voy a empezar ya con la campaña de, de Alejandro González próximamente en junio lo vamos a tener aquí en Guadalajara con una conferencia junto con Itzel ¿verdad? Van a dar conferencia a cada uno, este después daré pormenores de cómo pueden contactarme para los boletos y todo eso También. este pues muchas gracias Toño no, ¿de qué? muchas gracias, gracias. gracias por haber venido este y por pues gracias haber compartido, a ustedes gracias a ustedes no, Ay, experiencias a maravillosas sí, no y no fue nada eh nos quedamos Así como que Ay, nos dejaste pita. en picados, ¿verdad? Nos ¿Ya? dejaron en picados. Entonces, pues que pasen buenas noches, Igual, buenas, buenas noches, noches Lili, todos. gracias. Buenas gracias, noches. Buenas, noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, gracias, gracias a, pues, buenas noches. Buenas noches. El día de... Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.radiocartón.com Hasta pronto, os mandos.